Buenísimos días. Es 21 de octubre de 2015. Y este es el magazine de hoy radio nacional no de hoy radio tal a ver 4g se más que durante una hora estaremos aquí acompañándoles desde la una de la mañana de la tarde según se haya comido no no todavía son pronto un poco pronto para comer Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz, y también de quien me acompaña, Diana González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta mañana? De miércoles. De miércoles, pues, ya Ecuador nos, de la se, semana. Se nos está pasando volando, ¿eh? ¿No se te pasan muy muy rápido los días? Si es que no hay nada como tener un trabajo agradable para que la semana se pase rápido. Cuando uno está justo haciendo lo que quiere o lo que puede, ¿no? pues eh, No piensa bueno. en el fin de semana. Porque cada día es un fin de semana. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Además, el tiempo acompaña, ¿eh? y que eso es lo bueno también. acompaña cuéntanos cuéntanos cómo nos va a acompañar el tiempo. Pues mira, tenemos temperaturas todavía muy agradables en Talavera de la Reina, aunque hoy el cielo estará parcialmente cubierto de nubes, sobre todo en, bueno, en las primeras horas de la mañana lo hemos notado muchísimo más. Hoy tendremos en Talavera temperaturas que rondan los 20 grados centígrados de máxima y los 8 de mínima. Como tú nos comentabas bien ayer, las mínimas han descendido considerablemente aunque parece que a partir del viernes vuelven a subir un poquito para situarse por encima de los 10 grados, quizá los 11, 12 durante el fin de semana. Eh, las temperaturas como decimos eh, bastante agradables aún, disfrutamos de ese sol hoy a ratitos, eh, dice mi teléfono móvil que el jueves y el viernes eh, el jueves y el viernes brillará un poquito más en el firmamento, así que bueno, pues adaptándonos al otoño pero poquito a poco, eh sin cambios eh, bruscos de temperatura. Si es que bueno, lo llevamos repitiendo toda la jornada de hoy, parece que Como dice la canción, después de la tormenta llega la calma y después de estos días de inestabilidad y lluvia, pues tenemos el tiempo un poquito más estable casi en toda la península ibérica. Tiempo estable que acompaña sobre todo aquel al que le haya tocado la suerte. Hombre, esos lo viven de otra manera, haya llovido o no, parece que a los afortunados que han recibido un premio en el Euroboleto de la OID, bueno, pues el tiempo les da un poquito más igual, ¿no? Es más relativo. Así que si ustedes todavía no saben si están entre ese grupo de agraciados, vamos a recordarles cuál fue el número premiado durante el sorteo de ayer martes 20 de octubre, como les decimos, en el Euroboleto de la OID la organización impulsora de discapacitados. Ese número fue el 37.352, 37.352, 37.352 de la serie 02626. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben, hay que seguir jugando hoy por tan solo un euro. Fíjate, un euro que, que te puede solucionar la vida en un momento dado. ¿eh? O sea, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los delegados de... de las oficinas de la Organización Impulsora de Discapacitados, es decir, pues fíjate, precisamente vino un señor que le iban a quitar la casa o que tenía que pagar una gran deuda y le tocó el premio, bueno, pues toda una, una suerte, ¿no? Mucha suerte para familias que están pasando momentos de necesidad en esta difícil crisis económica, pero también, eh, bueno, pues eh, para disponer de, de un capricho, ¿no?, que, que llevan tiempo esperando o ansiando, pues eh, gracias a esos eh, premios más jugosos, otras veces un poquito más modestos, llegan hasta los clientes y compradores habituales del euroboleto de la OID. Bueno, ¿y cómo están las cosas por talavera? Bueno, pues eh, bastante tranquilas, ¿no? En esta vuelta al cole, pendientes de los pequeños todavía, porque aunque ya llevan unas semanas de colegio, vamos a celebrar el día de la biblioteca pública, ¿no? Sí, será el 24 de este mes y hoy precisamente en la sección especial de, de la biblioteca hablaremos de esto. Va ser, ya lo saben, dentro de unos minutos prácticamente, pasadas la una y media, hablaremos con la biblioteca y nos contarán todas las actividades que tengan previstas para eso. Fíjate que te quería comentar que yo hoy he pasado, con eso de que entro más tarde ahora, uh -huh. <ríe> he pasado por el mercadillo de Talavera. Y la feria, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo lo llaman? El mercadillo. El mercadillo. Y bueno, estaba a tope, ¿eh? Hombre, pues lo que hablamos, porque las temperaturas todavía son agradables y uno le apetece ir mucho más hasta esta, toda esa zona de, de la Alameda, ahora que hace buen tiempo, que cuando está lloviendo allí corre un viento fuerte, fuerte en pleno mes de enero, ¿o no? La gente sigue aprovechando el mercadillo. ¿Hay precios más baratos más? ¿Tú quieres estar la verana y vives aquí? Bueno, pues yo la verdad es que tengo desde que trabajo tengo menos oportunidad de, de pasarme a ver cómo está el mercadillo pues porque me coincide, ya saben, es en horario de mañana y yo estoy eh, siempre a esa hora trabajando. Pero sí que hay bastante afluencia de público, sobre todo, como decimos, cuando se nota que las temperaturas todavía acompañan y no hace tanto, tanto frío, sobre todo cuando no llueve. Pues nos vamos a tener que acercar un día hasta allí con esta emisora porque la última vez que estuvimos Eh, es verdad que fue al principio de la crisis, o en medio ahí sobre el... el, el pues Ay, Marina, seguíamos es que tantos años de crisis, claro. pero no nos acordamos. Pues sí, sí, sí, no, pero esto fue hace dos, tres años a lo mejor, y bueno, estaban ahí los vendedores un poco de capa caída, ¿eh? Vamos a acercarnos eh, cualquier día de estos a preguntarles a ver cómo cómo están. Si realmente mejora la cosa o no. Mientras tanto, vamos a escuchar música. ¿De qué te parece? Vale, ¿qué me propones hoy? A ver. Antonio Orozco. Vale. ¿Hoy no, será? No, hoy será. Hoy será. Apágame el micrófono, que luego se me oye cantar y se nos espantan los oyentes. <risa> lo iba a apagar. <risa> Fíjate que es una canción que yo, según la oigo, más me gusta. También dice lo mismo Raúl Gutiérrez. ¿A que sí? es una, cuando, La primera vez que la oí, mmm, como que dije... Mmm, como que no y sin embargo es, esa, es esas canciones que la vas oyendo la vas oyendo y te va gustando más pues ahí va este hoy será de Antonio Orozco La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de la convocatoria del V Premio de Investigación y Estudios de Género Ciudad de la Cerámica para apoyar la realización de estudios que incidan en el conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página web del Ayuntamiento. Más información en el Centro de la Mujer, Calle Segurilla 35. Plazo de presentación hasta el 29 de enero de 2016. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza?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 Pues aquí en el magazín de hoy radio 4G de Talavera Continuamos Haciendo Balance de Las portadas Nacionales ...de nuestra prensa diaria. Y comenzamos con la portada del Mundo... ...en la que aparece una fotografía... ...del paso de los refugiados por Europa... ...que dice Eslovenia... ...la marcha de la vergüenza... ...esta, esta marcha, esta, este paso de refugiados por Europa... ...está dejando imágenes... ...que se creían superadas... ...ayer una columna de solicitantes de asilo... ...atravesaba Eslovenia... así... ...conducidos por unos soldados a caballo... ...dice la portada del Mundo... ...Sánchez modera su programa económico... ...y se aleja de Podemos... ...no subirá el tipo máximo de IRPF... ...obligará a las comunidades autónomas... ...a un mínimo en sucesiones... ...y a homogeneizar tributos para evitar la competencia fiscal. Jan Spel sí la mina en el parlamento a los no soberanistas. Ciudadanos, PSC, Cataluña, Sique, Spot y PP se unen por primera vez en un manifiesto para denunciar su discriminación en los órganos de la Cámara. Dice también El Mundo, la Fiscalía ve apariencia de parcialidad en el juez del caso Gürtel y cada hogar paga 60 euros en el recibo, aunque no de luz. Continuamos con la portada del mundo que dice investigan si hubo acoso en el suicidio de un niño de 11 años. Dejó una nota de despedida a sus padres en la que decía que no volvería, que no podía volver a su colegio en Madrid. Y continuamos con El País, ciudadanos propone copagos en la sanidad y la educación quiere que las autonomías cubran así las prestaciones extraordinarias. Fotografía de un palestino eh ...que atropella y mata a un colono judío en Hebrón. Se ve el, el cuerpo el, eh, en la reciente escalada de violencia en Israel y Palestina. El atropello se ha convertido en otro arma de ataque. Ayer un árabe se entregó a la policía palestina... ...tras haber atropellado con su camión a un colono israelí... ...en la ciudad ocupada de Hebrón, en Ciscoordania. Momento que muestra la imagen... El colono, que se había enfrentado a unos palestinos después de que apadrearan su coche, falleció. Lamentable en la imagen, el PSOE eliminará la mención a la Iglesia en la Constitución. El cambio requeriría reformar la ley fundamental. El partido también defiende exigir a los gobernantes neutralidad religiosa. Dice el país, Ciudadanos propone copagos en la sanidad y la educación. Quiere que las autonomías... Cubran así las prestaciones extraordinarias. Los socialistas portugueses pactan un gobierno de izquierda y España, donde más sube la luz, es donde más se sube la luz en la Unión Europea. Y dice Manuel la conducta del perfecto espía. El CNI aprueba el primer código ético para sus 3.500 agentes secretos. Habrá que ver cómo hay que ser un buen agente 007. En la portada de ABC, el PP sigue en caída, pero logra mayoría absoluta con Ciudadanos. Los escaños de Rivera no bastan al PSOE, que empeora incluso su suelo de 2011. Según la encuesta de GAT3 para ABC, Mariano Rajoy tendría 128 diputados, Pedro Sánchez, 84, Albert Rivera, 56, Pablo Iglesias, 39, o sea... Eh, 128 para el PP, 84 para el PSOE, 56 para Ciudadanos, que junto con los 128 se conseguiría la mayoría absoluta del Partido Popular, y... Eh, el partido de Podemos 39 euros. Dice en el horizonte del 20 del el Partido Popular gana las elecciones, pero por primera vez en la democracia con menos del 30% de los votos. El bipartidismo pierde el 28% de los escaños respecto a hace cuatro años. Ciudadanos gana 24 diputados en solo tres meses y se consolida como tercera fuerza y Podemos continúa a la baja mientras Izquierda Unida inicia su recuperación. En La vanguardia dice, más acá ya los recelos en CDC al pacto con la CUP. El conseller Puig explica al que a qué se refería con las líneas rojas. El presidente pide discreción a sus consellers mientras se negocia. La misma, bueno, no la misma, pero otra fotografía del paso de los refugiados. Por Europa, columnas de refugiados, dice... Eslovenia envía al ejército para frenar la llegada de inmigrantes que huyen de la guerra siria. Duro alegato de la ONU a favor de la igualdad. Las Naciones Unidas señalan que faltan 200 años para la equiparación de mujeres y hombres. Pues ya está bien, ¿eh? Barcelona prepara su moneda local para dentro de un año. Y cambiamos de portada para irnos a la razón en la que aparece una foto de más. Dice el PP europeo, se compromete hoy a dejar una Cataluña independiente fuera de la Unión Europea. Merkel, Sarkozy y Juncker, entre otros líderes del centro derecha, firmarán con Rajoy una resolución en la que ratifican que la secesión nunca sería reconocida y que los ciudadanos del territorio separado dejarían de ser europeos. ...dice la portada de La Razón... ...Díaz no quiere quitar la religión de la escuela... ...como pide Sánchez... ...el PSOE andaluz lamenta que no se consultará a las federaciones... ...mientras los expertos dudan... ...de la legalidad de una medida unilateral... ...siete de cada 10 votantes del PSOE... ...se declaran católicos... ...casi tres puntos más de la media nacional... ...según la encuesta del CIS... ...y la yihadista de Huelva detenida... ...viajaba a Siria para casarse con un terrorista... ...la presunta yihadista detenida en el aeropuerto de Madrid... Cuando iba a viajar a Siria vía a Turquía, se dirigía al país árabe para casarse con un egipcio miembro del Estado Islámico Natural de Huelva. Trató de esconder su radicalismo vistiendo como occidental. Sale la foto apresada en Barajas. De Guindos asegura que el párao bajará en 650.000 650 personas este año y Portugal avanza hacia un pacto de izquierdas. Dice la Magdalena de Proust, fue antes una tostada. y Colao quiere imponer como candidato el 20 de a Javier Domènech, el ideólogo antiborbón de Barcelona. Y vamos ahora con la prensa de la, con la portada de la prensa más cercana a la tribuna eh, que en respecto a Toledo dice la criminalidad baja la provincia, ¿eh? Baja en 2014 un 3,65 en la región y por primera vez en las cinco provincias. El fiscal jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez, augura que en este año también caerá especialmente en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Califica de preocupante el aumento de sentencias absolutorias en violencia machista. Dice la fotografía, aparece licencia inminente. La alcaldesa asegura que la tramitación está en su segunda fase final. Final. Tolón recuerda que Toledo necesita este hospital y las obras empezarán en enero. Una fotografía de las obras del nuevo hospital de Toledo. En cuanto a la diputación, dice el PP, acude al contencioso para anular la comisión contra Tizón. En Seseña, la policía local investiga ritos de santería con gallos decapitados. Los agentes municipales tienen constancia de al menos tres casos. Creen que hay delito en maltrato animal. En el casco histórico de Toledo, el ayuntamiento pide al Estado un millón más para el consorcio y en la audiencia provincial, absuelto el exalcalde de chozas de canales de falsedad en documento público. En el interior de la tribuna, en lo que respecta a Talavera de la Reina, avanzan a buen ritmo las obras de La Corredera y de Patrocinio. Retiran el kiosco de información situado detrás de la Basílica, por encontrarse cerca de un parque infantil. Y abierta una nueva zona infantil en el Parque de Coviresa. En cuanto a cultura, el viernes se fallan los premios Rafael Morales y Benito de Lucas. En cuanto a sucesos, dos detenidos cuando trataban de entrar a robar en una vivienda y en sociedad, Fernando Ortega Pérez es nombrado nuevo director local de la 11 a Zampar. En eh, cuanto política, Gutiérrez lamenta que el gobierno no trabaje con el mismo empeño que insultan y multan a 67 personas en cinco días por circular sin cinturón. El hospital atiende alrededor de 90 casos de cáncer de mama cada año y la Junta se compromete a potenciar la unidad de nefrología del hospital. Y continuamos con más música, en esta ocasión va a ser la música de Alex Gaudino, para volver luego con las ofertas de empleo que nos trae Ipeta. Estamos escuchando Alex Gaudí, ¿no? con What a Feeling, para animarnos un poquito, venga. A ver si nos da buenas vibras para encontrar luego esa oferta que cada uno está buscando aquí en Talavera, Comarca y Toledo.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 Continuamos, ahora sí, cuando son las 13 y 31 minutos, ¿eh? En este magazín de Radio 4G Talavera. Con esas ofertas que nos trae IPETA. Belros, empresa de distribución y venta de productos de alimentación y entretenimiento, líder en su sector, busca dependiente para una de sus tiendas ubicadas en Talavera de la Reina, en Toledo, para... Jornada a tiempo parcial, las funciones a realizar son las de atención al cliente, reposición de productos, cobro de compras, colaborar en la preparación y realización de campañas promocionales, limpieza de instalaciones, etcétera ¿Interesados? Metersen en infoyo.net. También en Talavera se necesita promotora, jornada completa de 9 a 1 y de 5 a 7 para realizar promoción y degustación en supermercados. Se necesita carné de manipulador. Quien esté interesado se tiene que mandar su currículum a www.yobalia.com Se necesita un monitor de gimnasia para actividades con mayores. Para Talavera de la Reina, imprescindible ser licenciado o diplomado en educación. En educación física, tener formación y o amplia experiencia como profesor o profesora de gimnasia con mayores. Abstenerse las personas que no tengan experiencia. Las personas interesadas pueden enviar el currículum con fotografía al siguiente correo electrónico oficina.talavera.alma-ata.es Con la referencia monitor de gimnasia. Recuerdo, oficina.talavera.alma-ata.es con la referencia Monitor de Gimnasia. Se precisa personal para realizar inventario en horario de noche en gran superficie ubicada en el Parque Comercial El Golf de Talavera de la Reina. Para el 27 de octubre, horario de 21 a 30, a 4 horas aproximadamente, salario 6,31 euros, bruto hora de normal 756 mandar currículum a azka .es. para esta última oferta se precisa de Eh, que tengan vehículo para desplazarse al centro de trabajo y disponibilidad para trabajar en la noche, estudios mínimos, bachillerato o BUP, experiencia mínima un año en puestos logísticos, requisitos deseados, experiencia en realización de inventarios y experiencia con radiofrecuencia. Identix selecciona para su clínica de Talavera un odontólogo para cubrir dos jornadas entre semana y sábados alternos. En Toledo, restaurante Casa Elena precisa incorporar camareros requisitos, formación de grado medio o superior en hostelería, experiencia mínima demostrable de un año como camarero y menor de 25 años. Los interesados, escribir a cesararroba restaurantecasaelenatodojunto.com Repito, cesararroba Restaurante Casa Elena, todojunto.com Y en Yeles, se necesita veterinario autonómico para varios días a la semana. Interesados en enviar currículum vitae al mail de contacto que es www.milanuncios.com barra otras empleo barra se necesita veterinario a ah, o llamar al teléfono 676 6 repito y preguntar por Vanessa 6 7 6 5 3 8 0 8 -5. Y vamos a continuar ahora con la música que nos trae David Engueta, Estéi. Música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 ...llega septiembre y con él los nuevos certificados de la calidad en el centro de formación SOIT... ...atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales... ...docencia de la formación profesional para el empleo... ...inserción laboral de personas con discapacidad... ...si eres desempleado y quieres una formación de calidad y gratuita... ...este es tu centro... ...cursos subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... Visítanos en la calle Tamujar número 3 en Talavera de la Reina, teléfono 925-8219-25 o al correo electrónico trabajosocial arroba gruposoid.com Esto es lo que ves cuando lees un mensaje en el móvil mientras conduces. Carretera móvil, carretera móvil, carretera móvil, carretera móvil, carretera si cuando recibes un mensaje al volante te mueres por leerlo, recuerda que si lo haces, efectivamente puede ser así. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves.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 El magazín. A las 13 y 43 minutos, la 1.43 minutos, eh, seguimos en este magazín de hoy, Radio 4G Talavera. Y como decíamos al principio con nuestra compañera Diana González, hablamos de la biblioteca porque el día 24 se celebra el día 24 de la biblioteca y para ello tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Mercedes Justo. Buenos días Mercedes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, expectantes ante este día. Cuéntanos en qué va a consistir. Pues mira, en la biblioteca José Hierro ya te puedo decir que lo estamos celebrando, ¿eh? no hace falta esperar al, al viernes porque aquellos usuarios que se quieran acercar hasta aquí van a encontrarse en el vestíbulo de la biblioteca una exposición de Quijotes ...para conmemorar el cuarto centenario... ...de la publicación de la segunda parte del Quijote... ...entonces en las vitrinas que tenemos abajo en el vestíbulo... Se, eh, ...tenemos Quijotes de muchos estilos y muy curiosos... ...algunos por ejemplo son... ...de la cerámica en el Quijote... ...otro de la gastronomía en el Quijote... ...hay un Quijote ilustrado por Salvador Dalí... ...que es muy curioso y las ilustraciones merece la pena que se vean... ...y luego además... Hemos colocado unas láminas uno eh, de dibujos del Quijote en facímil a lo largo de todo el vestíbulo acompañadas por un montón de refranes que es que hay que ver mercedes el Quijote el juego que ha dado sí, sí, eh, no. a lo largo de la historia Yo nunca podía imaginar que todos los refranes que hemos recogido del libro uh -huh. fueran tantos y no hemos vamos y seguro que eso nos han escapado muchísimo sabes. Casi que podíamos hacer un libro de refranero español con solo, solo el Quijote, con menciones del, del Quijote, ¿verdad? Es verdad, es verdad, porque a Sancho le debían gustar mucho y a Don Quijote también. ¿eh? Seguro. <risas> bueno, entonces ya te digo que desde hoy hasta el día 24 tenemos esta exposición de Quijotes y todos estos refranes y esta, estas láminas tan interesantes e ilustrativas del Quijote. Bueno, es pues una bonita forma de conocer al Quijote más de cerca y sobre todo de acercársela a los niños para que vean otra otra visión. Eso es. Y luego ya el día grande es el viernes 23 de octubre, uh -huh. que vamos a tener eh, ahí concentrados eh, la mayoría de los actos. Mira, para los más pequeños va a venir Rafael Nordóñez, que es un cuentacuentos que a mí me gusta muchísimo, es ágil, fresco, rápido y muy, muy divertido con cuentos viajeros a partir de tres años. Y en esta ocasión, pues la entrada es libre hasta completar aforo, que normalmente ya sabes que tenemos problemas y damos invitaciones que se agotan enseguida, uh -huh. pues ahora pueden venir y si hay sitio, pues adelante. Para si... los chiquininos a partir de tres años, a las 6 de la tarde. Vale, pues eh, tomaremos nota para recordarlo. El, el viernes por la mañana, recordar que el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, los pequeños tienen una cita en la biblioteca José Hierro, Con, has dicho, el autor eh, cuentacuentos Rafael Ordóñez. Eso es. Y luego, paralelo, a la misma hora, para adultos en el Salón de Actos, tenemos un homenaje también a Cervantes, a cargo del Club de Lectura Cántico de la Biblioteca José Hierro, Ajá. que eh, lo han titulado Pinceladas de don Miguel de Cervantes. Y promete, porque estos chicos de, del Club de Lectura Cántico, y chicas, sobre todo chicas, sí. lo hacen muy bien, Promete estar fenomenal, yo creo, porque van han escogido pequeños textos y poemas acerca de Cervantes y eh, el Quijote. ¿Y pueden estar, por ejemplo, los papás en esa actividad y mientras tanto los niños en el cuentacuentos o, o hay que estar acompañando a los niños? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque no. Los niños son pequeños, vamos, la mayoría de los niños que van a venir a este cuentacuentos, si, si es a partir de tres años, me imagino que serán pequeños, ¿no? Uh -huh. Entonces no pueden estar solos en el salón de actos. Vale. Tienen que tienen que elegir los papás. Vale. O el cuentacuentos de Rafael Ordóñez o a las 6 de la tarde también las pinceladas de don Miguel de Cervantes. Pero bueno, yo creo que igual sí que les da tiempo a acudir a lo que hay después de estas pinceladas, que es la entrega de premios. ...del primer certamen de relato breve... ...en homenaje a la que fue nuestra directora Mariví Fernández... Uh -huh. ...que bueno, se ha celebrado un concurso de relato breve... ...como te he comentado... ...y van a entregar el premio a aquellas personas... ...que, que se lo han merecido ¿no?... Que es sí. un, una forma de hacerle también ¿no? sí, un, homenaje un homenaje a, a Mariví, que fue que, una gran directora de biblioteca, ¿verdad? Que yo creo que hubiera disfrutado muchísimo en este día. Ella disfrutaba de todo, la verdad, de todos uh -huh. los días la biblioteca, ¿no? Uh -huh. Porque era una gran profesional y, y lo sabía hacer muy bien. Uh -huh. Y además, en este homenaje van a actuar el grupo de narradoras orales. Ellas cuentan que sabes que Mariví fue componente de este grupo y entonces le van a hacer, un como has dicho tú, un pequeño homenaje con un mini montaje titulado Cuentos para la Memoria. Qué bonito. Sí, yo creo que va a estar todo muy bien. ¿Cuántos micros eh, micro relatos se han presentado? Pues no lo sé, la verdad. Ah. No sé cuántos <risa> micro relatos pillado. se pillado. Me has pillado ahí, me has pillado. <risa> sí. No pasa nada. Pero bueno, yo supongo que esto lo sacarán de alguna manera, lo harán público, Ajá. no solamente los ganadores. Bueno, si era, era curiosidad por saber... Sí. No lo sé, fíjate, pues ahora ya me has metido a mí también el gusanillo... ...y me voy a enterar en cuanto en cuanto cuelgue. Estoy segura, estoy segura de que vas a ir a preguntar. <ríe> bueno, en todo caso, eh, ¿se puede asistir a esta premiación? Hemos dicho que es a las 7 de la tarde. Después de que los del Grupo Cántico hayan terminado... ...del homenaje este a Cervantes, que no sé muy bien porque cuánto durará... ...pero supongo que alrededor de 45 minutos, pues a partir de, de esto... ...ya comenzará la entrega de estos premios... ...y actuará el grupo de Ellas Cuentan. Uh -huh. ¿Y se sabe ya quién es el premiado o no se no, va a saber hasta ese momento? No, a desvelar momento? en ese momento. ¡Qué emocionante! Muy emocionante, sí. <ríe> ¿Más actividades para este Día de la Biblioteca? Pues de momento no tenemos nada más. Bueno, que no es poco, ¿eh? Que no es poco, hay para todos. Hay para, para los todos los pequeños y gustos. para los mayores. Lo que sí, recordar y seguir invitando a esa exposición del Quijote... Sí. ...el viernes, recordaremos, Los Peques, Tienen cuenta cuentos ...Los Mayores, Lectura de Cervantes, bueno... Eh, y a continuación la entrega de premios, pues una tarde completa en la biblioteca. Yo creo que sí, que pueden venir a vernos desde por la mañana viendo todos estos refranes y observando las láminas y los quijotes y luego ya por la tarde el completo. ¿Este día de la biblioteca se celebra en todas las comunidades autónomas? Sí, se celebra en todo el mundo, es el Día Internacional de las Bibliotecas. Ajá. Uh -huh. En Castilla-La Mancha hay una iniciativa que, bueno, ya está teniendo lugar, que es del 19, empezó el 19 y terminará el 25 de octubre. Se llama Declara tu amor por las bibliotecas y está con el hashtag Viva la Biblio. Y es que hay que mandar un... A ver, a ver, a ver si encuentro las... Eh, un tuit. Sí, un tweet A... Eh, a arroba observalibro, ¿vale? Dice, ¿cuál es esa biblioteca en la que pasaste las horas rodeado de libros, apuntes, revistas, pelis, CDs, o por qué no te encontraste con tus amigos? ¿En qué actividad participaste que aún recuerdas con tanto cariño? ¿Te recomendó algún libro que marcó tu vida? ¿Nos lo cuentas? Bueno, pues tienen que participar, como digo, a través de Twitter en la campaña Eh, hashtag Bibi, eh, Viva la Biblio Y declarar tu amor por las bibliotecas pues. Se podrá ganar un lote de libros Y una visita guiada, exclusiva y personalizada Por la Biblioteca Nacional de España Tienen desde el 19 al 25 de octubre Para enviar el mensaje Y no se debe olvidar eh, La etiqueta eh, Viva la Biblio Pues sí. ya ves Y si quieren ver las bases Están eh, en internet ...está clarísimo... ...la Biblioteca José Hierro también anima a todo el mundo... ...que, que escriba ese tuit de amor a las bibliotecas... Uh -huh. eh, ...en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...encuentran las bases de este concurso... ...bueno pues Mercedes... ...ha sido un placer conocer todas las actividades... ...que se van a llevar a cabo... Eh, ...en la Biblioteca José Hierro... ...que como siempre nos sorprende... ...pues yo me alegro muchísimo que os sorprenda... ...y que os siga sorprendiendo durante mucho tiempo... ...y lo que has dicho, invitar a toda la gente que venga... ...y mira, también te quería decir una cosa... ...todos los años se saca un cartel... Eh, ...con un, un discurso de un escritor de reconocido prestigio... ¿no? ...y en esta ocasión el escritor es Diego Arboleda... ...que uh -huh. ganó un premio nacional de literatura infantil... ...bueno, en el 2014 fue, el año pasado... ...con un libro maravilloso que yo recomiendo... ...que se titula Prohibido leer a Luis Carroll... ...bueno, pues en esta ocasión Diego Arboleda es el que ha escrito el discurso para el cartel del Día de la Biblioteca, que lo tenemos aquí, el cartel muy bien ilustrado por Leticia Ruiz Fernández, y que a veces un, se olvida un poco, ¿no?, el cartel y, y lo que viene escrito. Y en esta ocasión es maravilloso, alrededor del Conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Es un texto encantador. Uh -huh. Así que yo invito a la gente también a que venga a leer este este cartel. Perfecto, oye y una anécdota ayer estuvo uno de los clubes de lectura de la biblioteca José Hierro con su directora Condori en, en, en Oviedo en la entrega de los premios Príncipe Princesa de Asturias Sí, allí siguen, allí siguen ¿eh? estamos deseando que vengan para que nos cuenten todo Y mordiéndonos las uñas de envidia, envidia de la mala, además. Sí, ¿verdad? <risa> Yo, sí. cuando lo he visto, también me ha dado un poco de envidia. ¿eh? Digo, no me hubiera importado sí. haberlas acompañado. Van a ver, a, han ido a ver a Leonardo Padura y a disfrutar de todo lo que tiene que ver en torno a, a este premio Princesa de Asturias, sí. Además, invitados por la Fundación, ¿o no? Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, muy bonito, sí, la verdad es que... Se agradecen estas cosas. Pues claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. También agradecemos nosotros ¿eh? que nos acompañéis cada miércoles aquí con estas actividades y que podamos seguir acercando la cultura, sobre todo a los más jóvenes, que hace mucha falta. Bueno, pues nosotros encantados de seguir con vosotros cada miércoles. Pues un beso muy grande, Mercedes. Beso. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. adiós. Pues será Mercedes Justo contándonos los actos que va a haber el día de la biblioteca, que es el 24 de octubre, pero que sobre todo tendrán su mayor incidencia el viernes 23, que tanto mayores como pequeños, adultos y niños pueden ir a pasar una tarde muy agradable a la biblioteca. José Hierro. Y nosotros ya a las 1 y 20, a las 5 minutos para las 2, nos despedimos porque hay que dar paso al deporte con nuestro compañero Juan Más Sepúlveda. Les dejo con música, ¿eh? la que nos trae Amaral con Hacia lo Salvaje. Mañana volveremos a estar aquí a la 1, ya lo saben, en el magazín de hoy Radio 4 G. Talavera en el 95.0 de su dial Muchísimas gracias con por su atención. Les dejo con el deporte y... Antes de ellos con Amaral hacia lo salvaje muchas gracias